y que le dolía mucho la cabeza. Bueno, y esa noche la mamá no había dormido con, con la chiquita y aproximadamente a las 4 o 5 de la mañana ya salió al, al vagual ella con con la chiquita para que lo lleve al médico. Cuando lo llevaron al médico, ya la chiquita llegó inconsciente en el hospital de Estación Arajo y con vómito. Entonces este, el médico dice que le puso una inyección para frenar el vómito y lo trasladaron inmediatamente al hospital París. Ah, no, al hospital de niños en Tucumán. Y ahí la chica ya siguió grave y ya llegó directamente con muerte cerebral. Pasan mosquitos, pasa avioneta y es un olor insoportable, inaguantable en el momento que en lo que andan fumigando. Hay veces que toda la noche o, o todo el día que se siente ese olor a podrido, a, a, que te hace vomitar, te hace infalar en la garganta, te hace toser, te hace agarrar alergia.